Botero no deja de ser un brazo importante de desarrollo humano, desarrollo económico, productivo de, la, de nuestro querido departamento Santa Cruz. Por eso hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo tenemos que rendir homenaje a los 207 aniversarios de nuestra querida profesora de nuestro querido departamento de Santa Cruz hombres y mujeres que hoy están acá presentes así también estuvieron nuestros antepasados defendieron esta tierra para dejarnos libres y soberanos hoy podemos cantar a los cuatro vientos a los cuatro puntos cardinales Somos libres gracias a la lucha de nuestros abuelos, gracias a la lucha de nuestros antepasados. Por eso es momento de trabajar todos los montereños para el desarrollo de nuestra querida Santa Cruz. Creo que no importa de qué color seamos, no importa de qué religión de qué cultura hemos venido, importa No importa de qué vestimenta estemos, no es necesario que nos pongamos sombrero de saón, un vestido pipoy para decir a Quento de Santa Cruz te quiero. Lo que importa es el corazón, el trabajo que vamos a dar a esta tierra para engrandecer y para dejar una Santa Cruz productiva, una Santa Cruz de calidad a nuestros hijos que vienen por atrás. Por esto, los que estamos de paso como autoridad, es importante unir esfuerzos, recurrir a las autoridades departamentales y nacionales para que Montero siga siendo el brazo de desarrollo de nuestro querido Santa Cruz. Siempre es bueno, cuando estamos de turno, dejar algo de recuerdo. ...para que nuestra descendencia se recuerde y diga, esto han hecho mi, mis antecesores... ...para poder dar impulso a este pueblo montereño, a esta región del norte integrado... ...para no dejar de ser nunca capital de las cuatro provincias del norte...